Pregúntale al manzano Si yo te quise Pregúntale a sus ramas Como soy Respira aquel perfume Bajo su sombra Y si el recuerdo no me nombra, entonces sí, tendrás razón. Pregúntale a tu cuarto por las noches, pregúntale al silencio y al reloj, Dale a tus libros y a tus cuadros Y si el recuerdo no me nombra Entonces sí, tendrás razón Aunque el jardín sigue igual, el manzano está frío aunque la lluvia llenó aquel estanque vacío, ve a ver si encuentras amor, tan amor como el mío, Ken. Sé se que las tormentas siempre acaban Que el agua de los charcos la bebe el sol Yo quiero que te emborraches con mi recuerdo Y si no sientes que te mueres Entonces sí tendrás razón, entonces sí.